¿Te fumaste un charuto? Te pegó mal, ¿eh? te pegó mal ¿eh? Feynman, seguís haciendo no, poloja eh, sí. Atención que dicen que viene eh, la piedra ¡Piedra! Dijo piedra, está hablando del paso Bofetón bofetada fuerte fuerte Bofetón también tiene como sinónimo Guantazo, mamporro ¡Mamporro! ¡Mamporro! ¡Están hablando del paso! Mamporro El hombre porro, tiene que estar en el Discovery porro Y que me tengo que fumar un, un, un charuto para hacerme divertido Feynman, seguís, me no. siento por eso no. ¿Por qué decís que soy un facho no inofensivo?